Necesito un voluntario para que lea la Biblia. ¿Quién está ahí? Vamos a ver. Amén. El libro de Daniel. Amén, hermana. ¿Le vamos a dar también una lectura a usted? Aquí vamos a compartir mucha lectura este día. Sí, Daniel capítulo 4, del versículo 24 al 27. Así que vayan buscando en la Biblia desde ya. Mientras la hermana encuentra para compartirlo. Del 24 al 27. Dios le bendiga, hermanos. Vamos a leer el libro de Daniel, capítulo 4, del 24 al 27. En la palabra del Señor. Se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y estoy leyendo la nueva traducción viviente. Dice, esto es lo que significa el sueño, su majestad, y lo que el Altísimo ha declarado que le sucederá a mi Señor el Rey. Usted será expulsado de la sociedad humana y vivirá en el campo con los animales salvajes. Comerá pasto como el ganado y el rocío del cielo lo mojará. Durante siete periodos de tiempo vivirá de esa manera hasta que reconozca que el Altísimo gobierna los reinos del mundo y los entrega a cualquiera que él elija. Sin embargo, quedaron en la tierra el tocón y las raíces del árbol. Esto significa que usted recibirá nuevamente el reino cuando haya reconocido que es el cielo el que gobierna. Rey Nabucodonosor. Por favor, acepte mi consejo, deje de pecar y haga lo correcto. Apártese de su perverso pasado y sea compasivo con los pobres. Quizá entonces pueda seguir prosperando. Amén. Quizás creo que lo vamos a volver a leer porque llegan los hermanos que mientras leía estaban buscándolo todavía. ¿no? Ok. Que, Perdón.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 Prosperando Palabra de Dios para nosotros su pueblo Amén Amén A la hermana que levantó la mano Le vamos a dar que lea Romanos capítulo 1 Vamos a Romanos capítulo 1 hermana Va a leer Usted Venga entonces Romanos, capítulo 1. Capítulo 1, ¿qué versículo, pastor? El versículo del 18 al 25. La culpabilidad del hombre. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de él, su eterno poder y deidad se hacen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 sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido profesando ser sabios se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible por en semejanza de imagen de hombre corruptible de aves de cuadrúpedos y de reptiles por lo cual también los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos Amén. Es palabra de Dios, hermanos. Amén. Amén. Gracias, hermana. Gracias. Pueden sentarse. Estaba siempre pidiéndole al Señor que compartir en este día y, y Dios siempre nos ayuda para poder traer el El alimento que necesitamos, no solo el pueblo que escucha, también el predicador. A muchas veces, muchas veces quizás se le olvida dónde tiene que estar viviendo y cómo tiene que estar viviendo y lo que tenemos que estar haciendo. Entonces Dios es bueno. Él siempre está presente para auxiliarnos y compartir lo que tenemos que compartir. A veces nos cuesta un poco de trabajo, pero... Siempre Dios es bueno, para los que, los que predican creo que tienen esa misma experiencia que yo tengo, a mí me cuesta bastante. Eh, no quiero compartir lo que se me viene a la mente o lo que yo creo que puedo compartir, sino siempre siendo guiados por el Espíritu Santo. Hermanos, vivimos en tiempos, bueno lo vamos a decir quizás siempre, siempre como introducción de que vivimos tiempos muy complicados. Eh, muy confusos, pero a mí me da alegría porque me reafirma que estoy en la verdad, que estoy viviendo en la palabra de Dios y que lo que creo es verdadero. ¿Cuántos de ustedes tienen esa convicción? Que lo que creen es verdadero y lo que nosotros creemos es lo que está escrito en la palabra de Dios. No podemos creer en cosas que no están escritas en la palabra de Dios. Entonces, la palabra de Dios se cumple tal como está escrito. A veces hay cosas que literalmente se van cumpliendo o tienen que cumplirse. Entonces, una vez más, vivimos en tiempos muy complicados. Eh, de una cosa no la hemos superado, no la superamos, sino que vamos hundiéndonos Parece que más y más. ¿A causa de qué? ¿A causa de qué? ¿Quiénes de ustedes se recuerdan a siquiera algo de lo que leímos en Daniel capítulo 4, del en los versículos que leyó la hermana? ¿Quién se acuerda más o menos? ¿Qué pasaba? ¿Qué pasa ahí en, en esa porción bíblica? Había un rey que se llamaba Nabucodonosor, y este rey había tenido... Muchos éxitos en conquistar, en las batallas salía exitoso. Y eso lo llevó a, en algún momento a olvidarse de Dios, quién le daba las victorias, quién estaba a su favor, quién estaba ahí pendiente para que él saliera victorioso en todas las batallas que enfrentaba. Llegó el momento donde se le olvida y piensa que todo hoy, lo puede hacer por su voluntad y agarra, tomándose la gloria de Dios y olvidándose de quién es el que ha estado con él en esos momentos para que él salga en victoria y eso mismo muchas veces pasa en nuestras vidas Dios quiere estar siempre con nosotros, él está ahí nos da victoria, nos bendice. Algunas veces no nos sentimos bendecidos porque no, lo, no tenemos quizás el conocimiento para, para darle la gloria a Dios por todas las cosas de las que Él es en nosotros y las que Él ha hecho por nosotros. Entonces el tema de este día es cambiaron la verdad de Dios por la mentira. Cambiaron la verdad de Dios por la mentira. Y decía yo, ¿vale la pena compartir eso con los hermanos y las hermanas? Y el Señor dice, sí, porque todavía hay gente que ha cambiado la verdad por la mentira. Justamente anoche estaba conversando con una persona que dice que él siente que no necesita a Dios. Y eso para nosotros que conocemos la palabra, conocemos la verdad, nos causa dolor en el corazón porque muchas veces no saben lo que están diciendo entonces este rey Nabucodonosor era exitoso pero llegó un momento de su soberbia que se le olvidó quién le daba la victoria en la vida entonces hermanos Dios siempre está pendiente de, lo, de nuestras actitudes, de nuestras acciones y cuando queremos nosotros depender de nosotros mismos entonces Dios como que toma muy en serio este asunto como este quiero que la hermana me gustó la versión que estaba leyendo en Daniel por favor si vuelve a leer esa porción desde ahí yo lo tengo aquí, lo tengo en otra versión Sí, pero viendo al pueblo, por favor. Señor Nabucodonosor, señor rey, acepte mi consejo. Ahí es Daniel hablándole en una conversación con Nabucodonosor. Nabucodonosor, un rey, y él ha tenido un sueño que le está causando mucha inquietud, preocupación. Él no solo llama a Daniel para que le interprete el sueño, él lo ha hecho con otra gente, ha traído a divinos, sabios, y otras gentes que habían en ese entonces alrededor de él, para que le interpreten el sueño. Nadie pudo decirle qué significaba el sueño, hasta que llegó Daniel. Y cuando Daniel escucha la narración del sueño, en algún momento se queda pensando, me imagino que el rey desesperado, dime, dime qué significa. Hasta que viene Daniel, con revelación del Espíritu Santo y le dice, señor rey, su sueño significa esto, que por causa de su perversidad, por ver abandonado a Dios, haberse hecho a un lado, Dios le quitará su reino y se convertirá en qué, en un caballo, en una mula, no se dice la palabra, pero en una bestia. Y su alimento va a ser pasto. ¿Será posible eso? ¿Será posible? Hermanos, abandonar a Dios muchas veces trae grandes consecuencias. Que no solo los, muchas veces no solo la mente nos alcanza y nos perjudica a nosotros. Perjudica a los que están alrededor nuestro. Por ejemplo, ahí el pueblo también iba a ser perjudicado. Pero viene Daniel y le da el consejo, Señor haga esto, Señor haga esto. Y a cuántos de nosotros quizás en esta tarde el Señor nos dice, hasta hoy parece que no me has escuchado, pero te doy una oportunidad que hagas esto. ¿Qué es lo que tenía que hacer Nabucodonosor? ¿Qué es lo que tenía que hacer? Arrepentirse. El pecado necesita arrepentimiento para poder reconciliar con el Padre, poder tener esa comunión con Dios. No es recomendable alejarse de Dios cuando nosotros hemos conocido de su poder de su gloria, de sus maravillas, porque el asunto después puede ser que no esté muy bien. Me imagino el rey después de estar en un palacio, teniendo muchos cocineros, pidiendo antojos, me imagino que el rey puede decir, esto es lo que yo quiero comer hoy, almorzar hoy, me preparan tal cosa y en la cena otra cosa, desayuno, y hoy eso ya no va a existir, va a ir a comer pasto, ¿por cuánto tiempo? Dice la versión la hermana, siete periodos, quiere decir siete años, comiendo hierba. Cuando nosotros abandonamos la gloria de Dios, Ayer estaba compartiendo con alguien que para mí Dios no los abandona a nosotros. Él nos deja hacerlo muchas veces lo que queremos hacer y le causa mucho dolor porque él es nuestro padre. Así como el padre se duele cuando su hijo no hace las cosas bien, me imagino que Dios también le duele. No es que él, yo hubiera sido... Dejo a nuevo conocer, sin nada, sin esperanza, pero había esperanza, queda todavía unas raíces, queda el tronco, donde eso significa que tú vas a regresar a tu reinado. ¿Cuándo? Cuando te arrepientas. Y muchas veces, hermano, eso pasa en nuestras vidas. Mucha gente se aparta de Dios. Y en mi experiencia, yo no veo que sea sea recomendable hacerlo porque la, las cosas no marchan bien no pasa bien pero tenemos esperanza es que eso es la misericordia de Dios es la bondad, es el amor de Dios que tiene no los tira de una vez a, a te vas a perder o te voy a quitar toda la bendición no, él no lo hace le da una oportunidad al rey Nabucodonosor para que me imagino para que piense, medite y diga he fallado señor He fallado, he pecado contra ti Hasta que reconozcas Porque él que reconocía que el poder era de él Y que él tenía el control Que él podía hacer y deshacer lo que quisiera Porque era un rey Y me imagino que la gente le aplaudía Y lo quería mucho porque tenía éxitos Tenía victorias en, la, en todo lo que él enfrentaba En lo que tocaba hacer Él salía siempre ganando, siendo un vencedor Y eso muchas veces la gente, pues claro, me imagino que había mucha gente que le aplaudía. Y entonces, cuando eso pasa, la gloria piensa que es de él, no es de Dios. Algunas veces, me imagino que eso pasa en algunos de nosotros. Pero eso es introducción. Quiero ir a Romanos capítulo 1, versículo 18 al 32. Romanos el que leímos ya La hermana lo leyó y muy bien por cierto Vamos a ver ¿Ya lo tienen? Porque la ira de Dios se revela La ira de Dios, no la bendición La ira de Dios se revela desde el cielo Contra toda impiedad e injusticia De los hombres Injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Que detienen la injusticia con, la, ver, de, con la, verdad, la verdad. Porque lo que de Dios se conoce le es manifiesto. Pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de él, su eterno poder y deidad se hacen claramente visibles desde la creación del mundo. Siendo entendidos por medio de las cosas hechas. De modo que no tienen excusa, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracia, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombres, corruptible de aves, de cuadrúpedos,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 Yo decía que estamos viviendo en tiempos muy complicados y me preocupa tanto que no tienen idea. Me preocupa tanto lo que estamos viviendo y lo que vamos a vivir porque la humanidad en lugar de acercarse a Dios cada día se van alejando de Dios. Y eso no es saludable, no es bueno para la humanidad. La gente prefiere otras cosas que preferir a Dios, al Creador. Al que hizo el cielo y la tierra y que todas las cosas que existen dan testimonio que Él es Dios. ¿Cuántos de ustedes pueden decir a través de la creación porque a Dios no lo podemos ver, Él es Espíritu, pero gracias Señor porque Él está aquí a través de su Espíritu Santo con nosotros, Él está aquí a través de su Espíritu, Nos encantaría verlo, tocarlo, darle la mano, quizás un abrazo, por lo que Él ha hecho por nosotros, pero Él es Espíritu, pero tenemos cosas que testifican de la, de la grandeza de Dios, de la gloria de Dios. Por ejemplo, una de esas cosas sería, ¿cuál sería? Nosotros mismos, el ser humano. A mí me da mucha alegría ver cuando un bebé nace, me le quedo viendo y que tiene un montón de cosas en su cuerpo, que eso le va a ayudar a vivir. Tiene venas, arterias, corazón, un montón de cosas. Y esa obra, solo la puede hacer quién? Yo no sé cuántas veces usted se ha tenido a, a pensar de todo lo que usted es. Y tiene un espíritu, y tiene una alma, y cosas que tenemos que ponerles importancia. Pero muchas veces pasamos eso como por alto, porque lo damos por hecho. No lo detenemos. Y algunas otras cosas que podemos mencionar, como aquí en Seattle a las 10 de la mañana está un poco de nubes, con un montón de agua que está cayendo y de repente no hay nubes y no hay agua. ¿Y eso solo lo puede hacer quién? No Me imagino que los hombres van a subir con un poco de agua y lo van a tirar. No, solo Dios. O de repente cambia la temperatura y cae nieve. Todas esas cosas dan testimonio de quién es Dios. Pero a Dios lo podemos encontrar en la palabra, nosotros que estudiamos la palabra, nosotros que somos cristianos y que nuestra guía es la Biblia, podemos encontrarlo ahí también. Pero hay muchas cosas que nosotros podemos ver de la grandeza de Dios, pero la gente no lo acepta. Dios nos hizo a nosotros a imagen y semejanza. Qué bonito. Lo único que Dios ha hecho a imagen y semejanza de él. Pero el hombre y la mujer no está contento como Dios le ha creado. Hoy está saliendo un montón de cosas media raras. Por ejemplo, que los hombres y las mujeres también se quieren hacer animales. Ey, parece chiste. Pero eso es lo que me preocupa Y hay que ponerle atención ¿Qué pasó con el rey Nabucodonosor? ¿Qué pasó? Se convirtió en una bestia Y eso me llamaba la atención Cuando la gente no acepta No, no quiere Quiere robarse la gloria Y sus necios corazones, diciendo ser sabios, se volvieron gente necia. ¿O no? Eso es increíble, hermanos. Y eso es lo que vamos a vivir. Y muchos de nosotros quizás pensamos que es un chiste gracioso. Pero para que ya hayan convenciones de jóvenes que van a otros países para ser parte de eso y traer gracias al presidente mío que dijo que todo lo que haga eso lo va a meter a la cárcel son cosas que de verdad fuera de serie imagínese usted viendo a su hijo que anda comiendo que ya no le va a comprar comida, ya no va a comprar manzana ya no va a comprar carne en el mercado hoy tiene que llevarle qué Eso está increíble. Porque cambiaron la verdad por la mentira. La humanidad le encanta vivir en la mentira. Y si vivimos en la mentira, ¿quién es nuestro padre? Satanás. ¿Es él el padre de qué? De la mentira. Cuando cambiamos la gloria de Dios... Cuando cambiamos la verdad por la mentira. ¿Quién es la verdad? Es Dios. A través de nuestro Señor Jesucristo. Él dijo. Yo soy el camino. La verdad. Y la vida. Yo. Dijo el Señor. Y entonces el diablo. Él mismo Jesús dijo. Él es mentiroso. Es padre de la mentira. Pero a la humanidad le encanta vivir en la mentira. Y eso trae complicaciones. Eso trae complicaciones, porque lo que de Dios se conoce le es manifiesto. No tenemos excusa para decir nosotros que Dios no existe, Dios es real. ¿Cuántos de ustedes están convencidos que Dios es real? ¿Dios es real? Dios es real. Él es Dios y es real, es, es Él es. Lo podemos ver. A través de lo de todo lo que existe. Porque dice, porque lo que de Dios se conoce, le es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Y hoy a nosotros, a través de nuestro Señor Jesucristo. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo. ¿Qué hizo Dios? Dios hizo a un hombre y a una mujer y hizo animales y a cada uno hasta por especie tú eres caballo es caballo eres perro perro cada cosa en su orden pero nosotros el pecado quiere alterar todas estas cosas y me preocupa porque de nosotros tenemos niños gracias a Dios que los niños están en la clase Y los jóvenes también, tenemos jóvenes. Pero va a alcanzar la iglesia, pastor. Eso alcanza la iglesia. Imagínese, si usted no está preparado para poderle explicar a sus hijos, cuando vengan con preguntas, ¿papá, puedo ser perro? Y usted dice, bueno, sí puede porque es aceptado. La mayoría de gente hace eso, está bien. Pero si ¿sí usted conoce la palabra de Dios... ¿Qué va a decir? Entonces el pecado, hermanos, nos lleva cada día para abajo y para abajo, en lugar de ir para arriba y para arriba. Nosotros los que creemos en Cristo, vamos para arriba. Amén. Vamos descartando cosas, no aceptándolas, porque no es como la Biblia lo dice. No es como el diseño perfecto de Dios. No es como lo que nosotros queremos, sino que ya está diseñado como es. Ya Dios lo ha hecho. Porque las cosas invisibles de él, en su eterno poder y edad, se hacen claramente visibles. Yo no tengo, no tengo ninguna duda de ello y puedo dar testimonio. Siendo entendidas por medio de las cosas hechas, yo creo que no necesitamos tanto entendimiento para comprenderlo. De modo que no tienen excusa y Y no se vale, dice el Señor, no tendrán excusa, no tienen excusa porque ya lo conocen. Y muchas veces a nosotros nos dice, no tienes excusa, porque tú ya lo conoces, tú ya sabes. Somos gente racional, podemos, podemos saber lo que es bueno y lo que es malo, ¿o no? Sí, usted sí, y yo también. Podemos saber lo que es bueno y lo que es malo. Yo puedo ver desde un niño pequeño saber que hay cosas que son malas y que no tiene que hacerlas. Y cuando las hace, muchas veces las hace escondidas para que papá y mamá no se den cuenta porque él sabe que está haciéndolo y que es malo. ¿O no? ¿Sí? Él sabe. Entonces nosotros no tenemos excusa. Y hoy... Con toda la información y la palabra de Dios que tenemos disponible para cada uno de nosotros. No tenemos excusa. No sé con qué le podemos salir a Dios cuando Él nos llame a cuentas. ¿Cuál será nuestra excusa? No tenemos. Porque Dios lo conoce todo. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios. Y aquí está serio. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias. Es bien importante darle la gloria a Dios y darle gracias. Sino que se envanecieron en su razonamiento, cada quien pensando como la verdad. Justamente con este hombre que estaba platicando ayer y que dice que él no cree que es necesario Dios para él. Dice, ¿y cómo está seguro usted que tiene la verdad? Si hay muchas verdades. No, la verdad es una nada más. Hay una verdad. Cada quien puede inventar su verdad y piensa que está viviendo en la verdad, pero para la Biblia y para Dios no. Sencillo. No. Y su necio corazón se es, dice, y su, cora y su necio corazón fue entenebrecido Y aquí es donde yo veo que cuando Dios quiere tra trata con nosotros, trata con nosotros. Quiero bendecir, quiero caminar contigo, quiero ser parte de tu vida. Pero nosotros le decimos no, yo no quiero. Hay gente que dice todavía no estoy preparado, no estoy preparada. Pero ¿cuándo? ¿Cuándo vamos a estar preparados? Nunca. Si Dios vino porque no estábamos preparados. Cristo vino a morir por nosotros porque no estábamos preparados para poder tener comunión con el Padre porque la habíamos perdido. Estábamos destituidos de la gloria de Dios. Y por eso viene Cristo. Y no es porque, porque si decimos quiero estar preparado, cuando yo esté haciendo las cosas mejores, ¿cuándo las vamos a estar haciendo mejores? Si cada día en lugar de ir para arriba vamos para abajo pecando y pecando. Cambiando la gloria de Dios por la mentira Yo decía el viernes pasado Cuánto necesidad de Dios hay en la gente Pero no quieren venir a Dios Buscamos la solución en otras cosas Algo que sea más rápido Algo que sea tangible Algo que sea visible Y no tenemos la paciencia para esperar En lo que Dios va a hacer por nosotros Cuando estamos caminando en comunión Y en la obediencia con Él Dice profe, este, profesando ser sabios Hay gente que yo no, no, no entiendo Porque toda esta gente que ha comenzado a hacer estas cosas Son muchachos de la universidad Profesando ser sabios ¿Dónde está la sabiduría? No puedo entender Pero sí lo comprendo Porque la palabra de Dios dice que nos tocará vivir estos tiempos. ¿Y por qué? Porque la humanidad en lugar de ir avanzando va retrocediendo. Pero que no sea usted y no sea yo, sino que nosotros avancemos. Avancemos caminando en la verdad y sabiendo que Dios va con cada uno de nosotros. Profesando ser sabios se hicieron necios. Y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible. Y aquí vuelve a decir, no solo en Daniel, sino también aquí. Cambiaron la, la imagen, la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Es lo que la gente quiere hacer hoy, ¿no? Quieren ser cuadrúpedos. ¿Qué es cuadrúpedo? Un animal que tiene cuatro patas. ¿Y usted tiene cuántas patas tiene? Usted tiene dos pies. Especial para Dios. No cualquier cosa. Pero no está contento el que tiene dos pies o tiene dos patas. Quiere tener cuatro. Imagínese usted Dice que cambiaron Esto es bíblico hermanos La palabra de Dios Por eso vale la pena Nosotros conocer la palabra de Dios Porque aquí está todo qué es lo que vas a vivir hoy Y lo que vas a vivir mañana Vale la pena Conocer Para que así nadie te cuente cuentos Y cuando tengas que defender Lo que tú crees tengas base para hacerlo porque cuando no tenemos base y no sabemos, cualquier cosa es aceptada, incluyendo muchas veces los cristianos, que creo que no se vale, porque Dios dice, no tendrán excusa, conociendo la verdad, la cambian por la mentira. Y eso es muy peligroso, eso es muy peligroso. Estamos hablando de la vida eterna, porque Dios al final lo puede dejar hacer lo que nosotros queramos hacer aquí en esta vida. Él lo puede hacer. Cuando trata y trata y trata y dice, bueno, ya no puedo, sí, el Señor puede hacerte cambiar de un día a otro, pero es que Él es amor, Él deja hacer a nosotros lo que muchas veces decidimos hacer, que no le gusta porque sabe que vamos a sufrir, vamos a sufrir. El sufrimiento muchas veces no viene de parte de Dios, es de nosotros mismos. Nosotros mismos. Y por naturaleza peca, pecadora nos gusta sufrir. Cambiaron la gloria de Dios a imagen de hombres corruptibles, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Yo espero que usted no vaya a ser un reptil. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia. No oh, los voy a dejar que hagan lo que quieran. Los voy a dejar que hagan lo que quieran. Y hemos llegado a momentos muy complicados. La gente no quiere conocer de Dios. Y cada quien tiene, quiere tener su verdad. Y en, en esa verdad reclamando muchas veces derechos. Tengo derechos. ¿Cuál derecho? Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las cucupiscencias de sus corazones de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira. Cambiaron la verdad de Dios por la mentira. Honrando y dando culto a las criaturas antes que al creador. Es que muchas veces es más fácil dar culto a las, a las cosas creadas que al creador porque muchas veces no queremos compromiso yo no quiero compromiso yo quiero hacer las cosas a mi manera y me, me sale más fácil hacer esto en algún momento creo que yo hacía eso también porque Dios el Dios Santo al que nosotros creemos Él pide muchas cosas, muchas veces de nosotros, pero no estamos dispuestos a hacerlo. Él pide que cambiemos nuestra forma de pensar, nuestra forma de vivir, nuestra forma de actuar. Nos pide que perdonemos, nos pide que amemos, nos pide que, ¿qué le dijo al final Daniel a Nabuconosor? Acuérdate de los necesitados acuérdate de los pobres pero tenemos muchas veces un corazón un espíritu muy egoísta que solo pensamos en nosotros y Dios te dice comparte comparte si le das un pan a alguien es como que a mí me lo estés dando eso dice la Biblia Congrégate pero yo no tengo tiempo, entonces nosotros hacemos un montón de cosas a nuestra manera. Y es bien peligroso, porque vamos creando en nosotros una cultura así, y al final podemos tener nuestro entendimiento entenebrecido, aunque usted quiera, quizás no va a poder entender, pero en su misericordia Dios se acordará, Y esa y esa parte que quizás usted no se recuerda que tiene que hacer Dios se la recordará con la ayuda del Espíritu Santo. Dice por eso Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aquí ya es otro tema, pero vale la pena mencionar este punto. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural porque es contra la naturaleza. Así nos lleva. Los hombres cuando no quieren reconocer quién es su creador y que pueden hacer lo que les da la gana, hacemos un, barbar un montón de cosas que son muy ofensivas a Dios. Cambiaron la, la verdad por la mentira. Y eso sí me preocupa, que nosotros no cambiemos, no cambie, hermano, la verdad por la mentira. Nabucodonosor se creyó que él lo podía hacer a su voluntad, que él ya tenía el control. Soy un rey poderoso, creo que no necesito a Dios, ¿para qué lo voy a involucrar en mis asuntos? Pero Dios le dio un sueño y le dijo, esto va a pasar contigo. Él no lo entendía, tuvo que alguien interpretárselo y ese fue Daniel que le dijo Señor, él le dijo Señor porque era el rey, le voy a decir lo que dice el sueño, apártese de su maldad, arrepiéntase y seguro que Dios tendrá misericordia de usted. Muchas veces eso nos vuelve a decir A nosotros Dios, apártate de la maldad, arrepiéntete y aquí estoy esperándote para estar contigo de nuevo y bendecir tu vida y encontrar propósito, sabor a la vida porque yo le, yo le llamo sabor a la vida porque hay gente que no le encuentra sabor a la vida porque está un montón de problemas, angustias, tristezas, pero ¿será que Dios las trae así, en un paquete y te las pone? No, algunas veces es la causa, es la causa de lo que nosotros en desobediencia, desobediencia hemos hecho, nos hemos olvidado de Dios. ¿Cuántos quieren ser bendecidos? Yo creo que todos. ¿Cuántos quieren ser bendecidos? Van a ser bendecidos en el nombre de Jesús. Si pecado tiene usted hoy es el día que usted puede decir que me arrepiento y quiero volver a tener comunión con Dios. Han dado alejado, han dado separado, he hecho mi voluntad y no la de Dios. Para mí cada día que Dios nos da es una oportunidad para reconocer cuando le hemos fallado a Dios. Pero yo creo que todos los que estamos aquí no le hemos fallado a Dios. ¿O quién cree que le ha fallado a Dios? Yo le he fallado a Dios. Yo le he fallado a Dios. Con hablar mal de mi hermano, ya le fallé a Dios no hacer lo que tengo que hacer, ya le fallé a Dios. No cumplir con el mandato que Dios me ha dado, ya le fallé a Dios. Y yo creo que también ustedes, quizás algunos, quizás no todos, pero si le ha fallado, hoy es el día que podemos venir como Nabucodonosor, le dijo, Señor, Señor, arrepiéntase y lo que usted lo que de usted era ahí está para usted lo va a recuperar lo va a recuperar porque a veces cuando nosotros hacemos la voluntad nuestra nos lleva a perder muchas cosas ¿qué perdemos? ¿qué perdemos? las cosas prácticas aquí en la vida Matrimonios Hijos Paz Bendiciones Y podemos hacer una lista Cuando nosotros decidimos Caminar por nuestra voluntad Cuando está Dios Para que, que quiere Ayudarte y bendecir tu vida Hermanos Démosle la gloria a Dios ¿Cuántos de ustedes se reconocen Que necesitan a Dios en su vida? Todos nosotros necesitamos a Dios Todos nosotros Nosotros no somos nada sin Dios Hasta el aliento de vida que tenemos Es prestado, no es suyo Hasta el aliento de vida que tiene Es prestado Y cuando venga el que se lo prestó Y se lo quite ¿Qué va a pasar con usted? ¿Qué va a pasar conmigo? Estuvo aquí Pero hoy ya no está Creo que vale la pena ser humildes y reconocer que necesitamos a Dios en todos los asuntos, no solo cuando, porque muchas veces necesitamos a Dios cuando hay una necesidad. Dios tiene que ser primero en todas las cosas, en todas las cosas, cuando las cosas están bien, cuando tus hijos te están obedeciendo, dele gloria a Dios, dele gracias al Señor, Y que sigan siendo obedientes y que usted los pueda dominar, este, guiar, no dominar, porque a veces es como un imperio, pero que pueda guiarlos con la sabiduría que tiene. Y si están rebeldes, dígale, Señor, ayúdame con mis hijos. Que yo no los quiero ver de repente como un cuadrúpedo. Quiero verlos como un hijo tuyo. Amén, amén. Yo espero que lo que he compartido... Que no sea mío, sino que sea de Dios. Yo no sé por qué Dios nos enfrenta siempre. Arrepiéntete, arregla tu asunto y ven conmigo. Dice en Isaías 1.18, si tus pecados fueren demasiado negros, yo los convierto en pecados perdonados y blancos. Tenemos a un Dios que se compadece de nosotros. Tiene misericordia. Así que creo que estamos en el mejor camino. Si hay cosas que necesitamos arreglar, Dios nos da la oportunidad. Él quiere ser parte de la vida de cada uno de nosotros. Pero esa es decisión. Él nunca te va a forzar. Yo veo a Dios que a mí me gustaría que fuerces a la gente, pero dice, le he preguntado algunas veces en oración, Señor, ¿por qué no fuerzas a la gente? Y dice, no me convertiría en un dictador. Y yo no soy dictador, yo soy amor. Y por el amor de Dios, muchas veces nosotros hacemos lo que queremos. Por el amor que Él tiene para nosotros. ¿Cuántos hijos también hacen muchas veces cosas que nosotros sabemos que no están bien, pero por amor, y lo confundimos, tenemos que... Pero el Señor es más que eso que nosotros, Él es amor y nos deja hacer las cosas que, que queremos hacer. Pero que las cosas que usted haga sean las guiadas por el Espíritu Santo, porque si las hace al revés, tendrá consecuencias. Pero si las hace guiadas por el Espíritu Santo, seguro que seremos bendecidos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Póngase de pie y vamos a orar. Hermanos que están allá de Ujieres, si traen a los niños, vamos a orar, por favor, y a los jóvenes. Señor, tú que eres gracia, eres amor, eres misericordia, te damos gracias por ello. Porque nosotros los beneficiamos de lo que tú eres, Señor. Ayúdanos, Señor, a entender y a vivir en la verdad. A alejarnos de la mentira, porque la mentira es de Satanás. Y la mentira, vivir en la mentira no nos beneficia, nos estorba. Pero vivir en la verdad nos trae bendición a todos, Señor. Queremos ser bendecidos. Queremos recordar que sin ti nada somos, que dejemos, Señor, de pensar que nosotros tenemos el control de la vida, que nosotros tenemos el control de las cosas, sino que te permitamos a ti que tú controles las cosas a través de nosotros, en el nombre de Jesús. Cuida, Señor, la porción de cada uno, Señor. Te lo pido en el nombre de Jesús y que lo que a hoy se ha compartido, no sea echado en saco roto, sino que cada día, cada momento, meditemos y accionemos en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Hermanos, si hay alguna petición de oración en este día, o alguien quiere reconciliarse con el Señor que escuchó la palabra, arrepiéntete, arrepiéntete. Yo estoy aquí para perdonarte, no yo, el pastor, sino Jesús. ¿Todo bien? Amén. Amén. Oremos por los enfermos. Hay enfermos entre nosotros. Esta tarde Dios va a hacer un milagro. Una palabra es suficiente para que Dios haga algo. Amén. ¿Cuántos creen que Dios puede hacer cosas? Sí, él puede hacer cosas, puede hacer que las cosas sucedan, pero cuando nosotros le creemos, cuando nosotros creemos que él es poderoso, él puede hacer las cosas. Está siempre pendiente para hacer cosas, pero muchas veces nosotros no le damos la oportunidad, porque, ¿por qué? ¿Por qué? Porque siempre pensamos, el hermano se va a dar cuenta de lo que yo estoy pasando. No, hermanos, si Dios lo sabe, Él lo sabe. Dios quiere hacer cosas con nosotros y entre nosotros. Entonces, oremos. Oremos por los jóvenes. ¿Qué aprendieron hoy? Vamos a ver, novia, ¿qué aprendiste? Ayúdale Mía, ayúdale a Mía. Y que después ella diga. Daisy, ayúdale a Mía. De Jacob. No, oh, está bien. Jacob. Y que aprendió? ¿De las qué? o oh, de las esposas ¿Eran buenas o eran malas? ¿Todavía no llega? Okay. Está bien Ahí van a llegar a ver a las esposas de Jacob Amén Así que ¿Cuántos creen que Dios puede hacer cosas entre nosotros? Amén Así que lo que hemos compartido este día Sea de buen provecho para usted Y lo sea para mí Yo compartí del libro de Romanos y también el capítulo 1. ¿Lo leen en su casa? Por favor, me leen Romanos capítulo 1. Y el domingo a cualquiera le voy a preguntar. Romanos capítulo 1 y leímos Daniel capítulo 4 del versículo 24 al 27. de tarea les queda? Ahí ven ustedes, hermanos, hermanas. Oremos entonces, vamos a orar por protección, pero también por sanidad, convicción de que Dios es bueno. ¿Cuántos creen que los enfermos se pueden sanar? Amén, los enfermos se sanan en el nombre de Jesús. Que lo que perturba tu mente, perturba tu corazón, Dios lo puede convertir en cosas de paz y quietud y tranquilidad. Padre, en este día por la fe que tenemos en ti y que sabemos que tú estás entre nosotros. Te podemos decir, Señor, gracias. Gracias por la vida, gracias por vernos hecho, creado a tu imagen y semejanza. Tú nos diste vida con tu aliento y cuando estábamos alejados de ti, tú enviaste a tu Hijo amado a darnos vida y vida en abundancia. Y ese es nuestro Señor Jesucristo El que murió en la cruz del Calvario para perdonar nuestros pecados y llevarse nuestras cosas que no son muy buenas en nosotros, solamente creer en Él. Y por eso te las depositamos a ti, Señor. Y creemos que tú nos cuidas porque estás presente a través de tu Santo Espíritu. Señor, en cada niño, en cada joven, pedimos la protección divina, Señor, Y la sabiduría que necesitan para poder vivir en estos tiempos que son complicados no solo para los adultos, es más para los niños. Señor, que puedan tener ellos identidad, que las mujeres sepan que Dios les creó como mujeres y que los niños los creó como hombres. No como animales, los jóvenes. Te pido, Señor, que nada se pueda aprovechar de ser vulnerables o de no conocer, porque tú les has dado la sabiduría. Te doy gracias por el corazón que tienen de estar siempre pendientes que tú les hables, Señor, a través de la palabra, a través de los líderes. Te pido que les bendigas y les des sabiduría. Que no sean imitadores de otras personas, que sean imitadores de Cristo Jesús, porque Él es la verdad, en Él solo encontramos la verdad. Y que ningún pensamiento o palabra o cosas que compartan puedan influir en sus pensamientos. Te lo pido en el nombre de Jesús, guárdalos esta semana que van a comenzar en la escuela. Cuando vayan a la escuela, tú los guardas, los proteges, los bendices y vas con ellos y vienes con ellos. Que en las escuelas no pase nada, que sea malo, Señor. Te pedimos por los niños que van a las escuelas, dale sabiduría, guárdalos en la palma de tu mano, protégelos y bendícelos. Dale sabiduría a los papás, Señor. Te lo pido en el nombre de Jesús, para cuando hayan esas preguntas complicadas que muchas veces no saben qué responder, tú les des la sabiduría para hacerlo porque tienen esa responsabilidad como padres. Lo que compartimos aquí en la iglesia es poquito, hay más tiempo en la casa. Padres, compartan, aprendan y compartan la verdad con sus niños e hijos y con todo aquel que la necesita en este tiempo, en el nombre de Jesús. Oramos, Señor, por el pastor Gaitán, El pastor mañana comienza un proceso médico donde va a ser sometido a algunas cosas que, que tiene que pasar por su cuerpo, por lo que pasa en su cuerpo. Pero pastor, creemos que todo está bien en el nombre de Jesús. Y que si hay algo que no está bien, estará bien en el nombre de Jesús. Padre, fortalécelo y que ningún... Temor pueda invadir su mente y su corazón Sino la fe y la convicción De que tú eres el Dios de lo imposible Que si es tu voluntad tenga que pasar por el proceso Y si es tu voluntad Que sea con tu ayuda Padre En el nombre de Jesús Tú sabes Señor Él está en tus manos Y que ninguna cosa pueda hacer daño O salga equivocada Porque tú serás, Señor, a través de los médicos, de las enfermeras, del equipo que necesitarán para hacer ese tratamiento. Lo bendecimos en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Nadie más. Quizás hay gente que va a estar ahí. Pero el que puede estar más que presente es Cristo Jesús. Él está ahí, auxiliando, ayudando, y dándole confort. Y sabiendo que en Él hay sanidad, lo bendigo en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Y que sabemos que lo que pasa no es para derrota, sino que es para ver de tu gloria. Y que el testimonio venga y sea compartido en aquello que tú vas a hacer, Señor, en el nombre de Jesús, para que los incrédulos crean, porque a veces es necesario que haya un testimonio. Y creemos que ese testimonio será bueno para compartirlo en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Y si hay algún enfermo entre ustedes, que Dios le ayude y le sane. Creemos tener un Dios sanador. Padre, te damos gracias, Señor. Te damos gracias. O puede sentarse, viene un anuncio. Y después damos la bendición, ya casi los vamos hermanos, porque algunos ya están viendo los pollos asados. El, el día viernes tenemos vigilia, ¿de qué horas a qué horas?, de 8 a 1 tenemos vigilia hermanos eh, vengan vengan es de la 8 a la 1 porque yo todavía me encuentro algunos a las 3 de la mañana y no vinieron a la vigilia pero los veo a las 3 de la mañana que están en, en las redes sociales hubiera aprovechado el tiempo hubiera venido a la vigilia y de todas formas si no viene no va a poder dormir ese día porque tiene que venir a la vigilia, amén. Así es que hay vigilia el viernes de las 8 a la 1. Hay un café, un pan, pero también hay palabra de Dios, amén, hay testimonio. ¿Algo otro anuncio de los líderes que haya necesario compartir? Eh. Ok, mañana tenemos reunión los líderes de la iglesia, por favor. Anoten y los que no están, ayúdenles por favor a llevar el mensaje que tienen que, que sepan que hay reunión mañana. Y este, el sábado 7 de marzo tenemos una actividad, no en esta iglesia, vamos a tener una actividad en una iglesia. Así que todos están invitados, necesitamos talentos, creatividad, muchas cosas. Los jóvenes necesitamos que nos ayuden con niños, a que pongan en práctica sus dones, talentos que tienen. Y el que no tiene talentos al menos sabe cocinar, no sé qué sabe hacer, pero necesitamos muchas cosas. Así que todos, si hay alguna pregunta, por favor, no duden llamarme para preguntar o yo voy a estar compartiendo mañana con los líderes y ellos también van a tener respuestas. Amén. Sábado 7 de marzo. Vamos a ir a conocer un lugar bonito. Eh, está cerquita aquí. Amén. Así que ah, va a haber actividades para los niños. Queremos tener un día, una tarde familiar. Porque a día no hemos tenido tardes familiares. Eh, y creo que los necesitamos. Ayer, Gracias a los que vinieron ayer. A los que no vinieron los extrañamos. Para mí fue muy bonito ver la armonía. Eh, la enseñanza, la comida eh, y toda la ayuda que, que dieron para que la actividad fuera posible. Que Dios les bendiga, que Dios les bendiga y que siempre tengan para poder compartir. Hasta la presencia a veces es necesaria porque hay una enseñanza buena y si alguien la escucha pues será de mucha ayuda. No solo la comida, hay muchas cosas que se logran en una actividad. Yo logré conocer a una persona nueva, a un señor y a una señora, y, y comenzamos a, a compartir información y a hacernos amigos. Así que para mí eso también es bueno. Entonces, acuérdense que somos una familia. Hermanos, hoy más que nunca necesitamos estar bien unidos. No se desconecte. No se desconecte. Creo que los hispanos tenemos que estar unidos hoy más que nunca querernos entre nosotros, apoyarnos entre nosotros y ver cuáles son nuestras necesidades, que el que está asustado, afligido pueda encontrar eh, a un amigo, una palabra de consuelo. Yo sé que la Biblia siempre nos va a hablar, eh, está ahí, pero a veces hasta tomar un café con una persona amiga es bueno, eso ayuda. Eh, necesitamos todas esas cosas, así que por eso es que nos atrevemos y vamos trayendo actividades. Desde ya les digo a los líderes, una actividad al mes familiar para entre nosotros y para conocer otras personas. Va a ser algo bonito, espero que sea. Entonces la bendición de hoy es que el Señor a usted le bendiga, le guarde a donde quiera que vaya, a donde quiera que esté. Que esta semana sea muy bendecida para usted. Dios le cuide, le dé fuerzas. Cuide su salud y que lo que usted no espera lo pueda recibir de Dios porque Él va a tener un milagro, algo que le va a sorprender, que va a llegar a sus manos. Ojalá sea a todos, pero a alguien de aquí esta semana, esta semana va a ser sorprendido con una bendición. Yo no sé quién será, pero tú lo harás, Señor. Bendícenos, guárdanos, del niño más pequeño. Hasta el más grande. Que primeramente tengamos paz en nuestros corazones. La seguridad y la convicción que tú estás con nosotros. Te lo pido en el nombre de Jesús. Que la bendición sea para usted y lo sea para mí. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Vaya en paz.